Este, sí. por la gran tormenta que se hizo sí, sí. anoche ¿no? eh, increíble. Este, pero bueno este, las cosas lamentablemente están ocurrieron y, y hoy, este, más allá de trabajar toda la noche este, uno no, no aprecia este, realmente la devastación que, que, que ha habido en, en, en, en los hogares del 25 de mayo, ¿no? con la caída de plantas arriba de casas eh, palos de luz, de teléfono terrible, los techos volados increíble, la, la verdad Este, en, en la actividad de bomberos que llevo nunca había visto este, tan tan de tanta magnitud el siniestro este, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo todas las cosas este, posibles desde el bombero, conjuntamente con Defensa Civil, que bueno, este, tenemos que estar todos juntos para pasar este momento difícil, ¿no? Seguro. Carlos, eh, hasta ahora por lo menos, por lo que tengo entendido, no hubo daños personales. ¿Esto se puede confirmar? Sí, sí, efectivamente, este, Carlos, a Dios gracias, más allá de toda la problemática que tenemos, no hay gente este, con lesiones ni, ni ningún tipo de, de, de, de herido, este, que eso es lo, lo, lo, lo más grande, lo más importante, de lo cual, bueno, este, eh, estamos contentos por ese lado, pero bueno, claro. eh, el resto es es complicado, ¿no? Seguro, Carlos. Eh, teniendo en cuenta que no hay electricidad todavía en casi ningún lugar de la ciudad, según tengo entendido, ¿no? Eh, sí, hay hay un solo sector que están trabajando la Eden, eh, precisamente, Carlos, este, con bueno una una parte de estrategia, ¿no? Para para dar luz a la a, la, a las bombas y así poder claro. eh, eh, tratar de, de de llevar agua, porque la problemática que tenemos ahora es la Es el agua nos puede complicar porque la verdad, no sé por qué tiempo puede llegar a estar cortada, porque la verdad la devastación es, es bastante generalizada, con líneas de, de media, de baja, de media y de y de alta tensión que han caído, este, realmente es muy complicado, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, precisamente eso era cómo se si las estaban arreglando para llevar agua a distintos lugares. Exactamente, estamos están eh, la personal de lenta trabajando sobre eso y conjuntamente con obras sanitarias, ¿no es cierto? Porque este eh, el tema es reactivar las bombas eh, como prioridad para, para poder llevar agua a los hogares, ¿no? Porque este, tenemos una demanda de agua, la gente es en eh, medio eh, psicosis, ¿no? Con claro, todo lo que viene ocurriendo y claro, todo, claro. Es, es entendible, es entendible porque este, nos ponemos este, en el lugar de ellos también. Pero bueno, este, se está haciendo todo lo posible para reactivar esa parte, por lo menos, que es tan importante el agua, ¿no? Uh -huh. eh, son bombas de, de que necesitan muchos kBA de electricidad, por claro. lo tanto, eh, no podemos ir con un grupo de electrógeno a, a hacer funcionar las bombas, Carlos. Así que bueno, claro. este tratamos de hacer le, lo, lo mayor posible, ¿no? Bien, o sea que también bomberos, además de todo lo que hace, está abocado a distribuir agua potable. Sí, sí, sí, sí. Tenemos todo el personal y toda la... las bombas este, trabajando, todas las autobombas, este, acarreando... En este momento, mirá, justo el espacio cuando vos me llamaste, sí. estamos siendo, este, cargando eh, agua en, un, en el predio municipal, este, donde hay una pileta para llevar agua a lo, para sanitarios y claro. estación. Claro. Este, porque, bueno, el agua potable lo está tra trasladando con otra autobomba que tenemos este, tanques especiales para poder llevar el agua potable. Claro. Este, pero, bueno, para... Eh, todo lo que es sanitario y eso estamos eh, chupando agua de las piletas claro. para abastecer lo que es el hospital, que tiene un tanque bastante grande y, y, y lamentablemente justo eh, en este momento hay una, una gran demanda porque hay muchísima gente internada, este, lo cual esto, este, es preocupante y estamos dando prioridad a eso. Claro, ¿no? claro. Eh, ¿La gente de Eden ha dado algún, eh, alguna precisión en cuanto a los tiempos? No, no, no. mira eh, Carlos, si te digo algo... Claro. Este, yo no he hablado con ellos directamente sí sí sé que están trabajando hay cuadrillas y eh, que seguramente no son de acá de la de la de la localidad porque hay gente que ha venido en ayuda a esto claro. este, para el servicio para tratar de restablecer te vuelvo a reiterar hay hay líneas de creo que son de, de alta tensión que son las que este, hay muy complicadas por eso eh, creo que están trabajando sobre eso para después ir dando paulatinamente calculo que debe ser así Carlos No Perfecto. quiero andar en algo que Perfecto. no tengo eh, la idea. Seguro. Eh, bueno, hasta ahora, muchísimas gracias y seguiremos en contacto, Carlos. Muchas gracias Listo. por el aporte. Eh. Cuando quieras, Carlos, este, estamos para ahí. Gracias este, nuevamente por haberte preocupado y comunicarte por, por esta problemática que tenemos en el... ¿no es? Un abrazo es? muy grande. Un abrazo grande, hasta luego. Y la pase muy bien. Adiós. Gracias, chau. Ahí eh, estábamos con Carlos Espejo, el jefe de bomberos de 25 de mayo. enterándonos de primera mano, ¿no? En este momento Bomberos está llevando agua al hospital. El hospital está sin luz y hay muchos internados. Necesitan agua para los eh, sanitarios. Están sacando de donde pueden, de piletas de donde se pueda. Cambiamos la información, nos vamos a los números de la suerte, la Nacional a la Cabeza, el 2.911, 2.911, en la provincia de Buenos Aires, el 4.861, 4.861. Dale.